Hola, Dani, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Todo bien, por suerte. Bueno, contanos cómo es construir cotidianamente, más allá de la e f e m e r i d a de hoy, durante todo el año, en los 365 días del año, espacios de reflexión, de lucha, de poner en la agenda pública los derechos de las comunidades originarias. Mira, justo、eh, veníamos conversando con varios compañeros y compañeras sobre este tema de. Del trabajo que venimos realizando ya desde hace varios años, ¿no? por, por decolonizar, por también、eh, empezar a、eh, deconstruir estas、eh, imágenes también que hay con respecto a las poblaciones originarias. ¿no? Eh, también pensarlo en, en, en clave de derechos humanos y con lo sucedido de, de, de lo de hace unos días que comentaba sobre las compañeras. Eh, mapuche sobre la represión a la comunidad que hubo、eh, hace, un, hace pocos días, nada más, es como que todo el tiempo estamos pensando、eh, que los pasitos pequeños que podemos dar en las escuelas, en las organizaciones, en las instituciones,、eh, vuelve como a. a Ver ¿no? con estas, estas grandes represiones, con estas grandes actitudes, con esta, cómo se van suprimiendo los derechos de los pueblos indígenas y que esto venga también como una respuesta desde el propio Estado. Entonces, es como que todo el tiempo nos estamos,、eh, no, no ponemos a pensar ¿no? eh, lo importante y lo necesario que, que los Estados,、eh, que el, Los Estados Unidos reconozcan、eh, de una buena vez el lugar de las comunidades, del aporte de los pueblos indígenas también,、eh, y que se piense de ¿no? esta cuestión del territorio, el acceso a la tierra, como una cuestión de derechos y no como una, una cuestión este, económica o desde la propiedad privada. ¿no? Para los pueblos indígenas, la vinculación con la tierra es. un... Es,、eh, Una, es una parte、eh, ancestral, es una parte necesaria para la continuidad de nuestras identidades y pensar que todo el tiempo b u e nos n o aparecen estas situaciones que son recurrentes, son constantes,、eh, aparecen en este territorio que hoy llamamos Argentina y aparecen en otros también.、Eh, entonces sabemos que es un trabajo arduo, constante, que、eh, no es fácil y que. Permanentemente lo tenemos que seguir dando, ¿no? a pesar de estas situaciones o estos grandes baches、eh, que se aparecen todo el tiempo, donde nuevamente se vuelve a criminalizar a las comunidades, a los pueblos indígenas,、eh, a las mujeres originarias.、Eh, así que, bueno, es una tarea permanente. La, mencionabas a las mujeres originarias porque justamente son mujeres las、eh, t e n í a s en Villa Mascardi.、Eh, que bueno, ahora empiezan después de un pronunciamiento de distintos sectores a nivel nacional a liberar por lo menos a una de ellas. Pero hay muchos conflictos abiertos en nuestro país al respecto, justamente, de un modelo de producción que. No, no, no respeta ni siquiera la, la, los convenios internacionales, no hay convenios que hablan de、eh, la consulta informada ¿no? cuando tienen que desarrollarse proyectos que involucran al territorio de las comunidades originarias, y esto nos u c e d e no solo en Villa m a s c a r d e sino en ningún lugar. Efectivamente,、eh, sabemos bien que cuando pensamos a la tierra, a nuestra pachamama, a nuestra,、eh, a n u e s t r a toda la energía que nos provee.、Eh, Nuestra, nuestra tierra, nuestra madre tierra, es donde cuando empezamos a pensar como una propiedad, como una、eh, desde una perspectiva económica, entonces estamos perdiendo, no solamente, ¿no?、Eh, sabemos todas las situaciones que, que llamamos como, o que denominamos como parte del cambio climático, con todas estas.、Eh, Situaciones que están sucediendo、eh, con los recursos naturales y demás, sabemos bien que todo eso es a raíz de todo este avasallamiento a los territorios, a la tierra, y sabemos también, y, y, y los organismos lo saben, son conscientes que los, las únicas personas o que de alguna manera han mantenido、eh, este equilibrio ancestral con la madre tierra son los pueblos indígenas, son las comunidades.、Eh, entonces, el Eh, los estados reconocen、eh, no solamente la consulta previa informada, sino también reconocen que el, es necesaria para la continuidad justamente de nuestras、eh, identidades, de nuestras prácticas ancestrales, el acceso y el derecho a la tierra. Sin embargo, bueno, si la seguimos viendo desde esa perspectiva、eh, económica, seguimos perdiendo de vista no solamente una.、Eh, Una tierra para nosotros, para, para nuestro, nuestro, nuestro buen vivir, sino también para el de las futuras generaciones. Entonces, hoy estamos a 530 años de, esta, de este sometimiento,、eh, de esta idea todavía del, del, del descubrimiento de América, n o donde todo el tiempo tenemos que seguir deconstruyendo, donde todo el tiempo tenemos que seguir desarmando esas ideas, esos imaginarios, y también.、Eh, Tenemos que bueno, seguir、eh, trabajando para, para que nuestras generaciones puedan tener un, un pasar un poquito mejor ¿no? y seguir pensando también、eh, en la protección y el cuidado de nuestra, de nuestra pachamama y de todo lo que nos rodea. Y en ese sentido, es fundamental la tarea esta de, de educar. n o Decías vos recorrer escuelas, organizaciones bueno, y, y contar el presente de los pueblos、eh, originarios, las comunidades indígenas, porque todavía, lamentablemente, hoy en muchísimas instituciones se sigue hablando en pasado n o y no en presente. Efectivamente, todavía nos pasa mucho、eh, esa situación, n o todavía De que se, todavía incluso en los manuales escolares. Eh, las comunidades, los pueblos, las naciones originarias, estamos muy pendientes de, de todos los materiales nuevos incluso que aparecen para, para resguardarnos esta idea de que los pueblos indígenas todavía seguimos presentes, seguimos vivos, seguimos aquí en la urbanidad también, ¿no? porque todavía está muy presente esta idea de que los pueblos indígenas、eh, viven en zonas rurales, o ¿no? en las provincias, muy, muy en el monte también. ¿no? Entonces,、eh, las comunidades、eh, del. De la Buenos Aires indígena, los que hoy estamos también transitando estos territorios, tenemos un trabajo muy grande n o de, de visibilización y reivindicación de nuestras、eh, identidades, de nuestras particularidades, de, nuestros,、eh, de nuestras prácticas, de nuestra ancestralidad, de nuestra espiritualidad, n o en estos espacios urbanos que tanto nos han, tanto nos han negado n o y se ha creído esta idea de l Bueno, blanca, descendiente e u r o p e o s eso lo hemos visto también incluso con el censo. Eh, hemos eh, realizado un trabajo bastante、eh, fuerte ¿no? para poder、eh, reconocernos también como parte de un pueblo originario en el, en, en el censo, que, que esos datos para nosotros e s súper v a l i o s o para pensar más adelante en políticas. A pesar de, lo, de los enormes bajes c que podamos encontrar, necesitamos siempre agarrarnos de esas. De esos números y de esos datos ¿no? para seguir construyendo y seguir aportando. Y los discursos oficiales, recuerdo al actual presidente, Alberto f e r n á n d e z hablar de que bueno, los、eh, peruanos vienen de e s t e l u g a r los brasileños de este lugar, y los argentinos venimos de los barcos, ¿no? eh, de alguna manera invisibilizando toda la, la historia de las comunidades originarias de esta zona de, de América. Exactamente, por eso. Eh, Empezaba a decir al, al principio de esta charla ¿no? lo, lo difícil que es cuando、eh, tenemos una postura ¿no? y que esta postura la acompañan también, no solamente nuestros discursos, sino la Constitución Nacional y los tratados internacionales,、eh, las leyes de educación nacional, la ley de educación provincial, ¿no? esto de la preexistencia de los pueblos indígenas. Eh, y después, cuando vienen estos discursos desde esos espacios de representación, es、eh, donde nuevamente tenemos que salir con más energía, con más fuerza、eh, y poder también recu eh, eh, recuperar todas esas.、Eh, Todos esos、eh, saberes también que están dentro de nuestros cotidianos. Lo pienso, por ejemplo, cuando visitamos las escuelas con el tema de las lenguas maternas, n o、mm. que todo el tiempo se las invisibiliza, todo el tiempo se las ningunea, n o estas lenguas originarias que están muy presentes en el territorio y que todo el tiempo se las intenta negar también n o desde los espacios educativos.、Sí. Entonces,、eh, tratamos de promover el, el enriquecimiento de, esas, de esa identidad, de esa,、eh, de esa riqueza cultural que hay también en, en la lengua、eh, muy presente en nuestro territorio, por ejemplo, que es el guaraní, ¿no? el quechua también, el mapungún y otras lenguas más, pero el guaraní que es bastante presente.、Eh, tratamos como, como de incentivar、eh, que las escuelas también lo puedan, se puedan como apropiar y lo puedan valorizar. Y eso también lleva a que los propios estudiantes también puedan este, valorizar estas identidades que llevan, ¿no? que son, lo llevan dentro de sus familias,、eh, que durante mucho tiempo fueron estigmatizadas y negadas. Vea, hay actividades esta semana en el marco justamente del contrafestejo, de, del último día de libertad de los pueblos、eh, originarios, de este contrafestejo. Tenemos、eh, la marcha, la marcha que venimos realizando hace muchos años, por el 12 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza Congreso. Es una marcha que se realiza desde hace varios años、eh, por los referentes y comunidades que estamos presentes aquí en Buenos Aires.、Eh, y bueno, y después van a haber una serie de actividades también en, en distintos、eh, espacios. Eh, por ejemplo, aquí en, en nuestro espacio de, de trabajo, aquí en el Centro Cultural de la UNCE, este sábado vamos a tener una charla con respecto a una muestra fotográfica que es justamente sobre la presencia guaranítica en Buenos Aires.、Eh, la idea es discutir en, en relación a, a unas fotografías、eh, el lugar que ocupan hoy en día las comunidades guaraníes, no,、eh, no solamente. Pensándolo como esa imagen del indígena urbano, sino también、eh, pensándolo como un sujeto de derechos, un sujeto político que en este momento se encuentra、eh, en una lucha constante también en、eh, las comunidades guaraníes para la obtención de sus personerías jurídicas, que eso es algo que también se viene trabajando desde hace un montón de tiempo, a pesar de que、eh, la normativa nos.、Eh, eh, Exige ¿no? al Estado el reconocimiento de las comunidades y de sus personerías, pero que actualmente esto todavía、eh, no se viene llevando、eh, efectivamente del todo, pero bueno. Eh, las comunidades siguen de pie y, en particular, queremos como remarcar la experiencia de las comunidades guaraníes que vienen realizando un trabajo bastante interesante importante estos últimos tiempos、eh, aquí en Buenos Aires. Pero bueno, estamos en tiempos,、eh, en tiempos de cambio, en estos tiempos de Pachacut, i así que、eh, esperemos que seguramente van a haber muchas más propuestas en el marco de la semana. Eh, o del mes, perdón, de la resistencia. Y bueno, y la semana que viene también vamos a tener el t i n c u n x que es el Encuentro de Culturas Originarias. Es un espacio que trabajamos también con las escuelas、eh, de la región、eh, y con referentes y referentas de distintos eh, espacios, eh, docentes, donde también nos vienen a acompañar para realizar una jornada、eh, de. Con, con estudiantes de, de distintas escuelas para compartir, para dialogar, para reflexionar en el marco de, de este mes de la resistencia. Bien, quedamos aquí difundiendo las actividades y te agradecemos como siempre este ratito, Bea. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gustazo como siempre. Un abrazo enorme. Abrazo.